Tuvimos paritaria, como bien dijiste, tuvimos una propuesta salarial eh, interesante en un primer momento porque pudimos... Eh, lograr uno de los planteos de la gremial Que era precisamente que el salario sea calculado de manera acumulativa Algo que venimos trayendo paritaria tras paritaria ya desde hace varios años Y que para nosotras y nosotros marca un antes y un después En la forma de liquidar salario Porque entendemos que es una forma de avanzar en la calidad de salario Más allá de lo que vayamos a definir en el Congreso Sobre esta propuesta puntual sí nos parece muy interesante poder eh, evaluar eh, el hecho de que sea acumulativo la propuesta que tuvimos ayer tiene la propuesta final porque tuvimos tres propuestas diferentes pasamos a diferentes cuartos intermedios cortos dentro de la misma jornada pero que fue cada vez para mejorar un poco más eh, esta propuesta que en un principio era de un 5% lineal lo que nos daba un 60% anual de manera lineal esa era la forma de liquidación como la forma actual y terminamos con una propuesta que es de un 80% anual porque es Eh, liquidada de manera acumulativa tiene aumento todos los meses un 5% mensual cada mes que con el acumulativo se va haciendo más de un 5% eh, y con una cláusula que si bien no es lo que pedíamos desde la gremial que pedíamos una revisación y actualización eh, bimestral y automática eh, sí nos permite poder sentarnos a volver a rediscutir ese desfasaje cuando el desfasaje llegue a 10 puntos en cualquier momento del año. Así que, bueno, esta es la propuesta que vamos a llevar a las 18 asambleas de las seccionales de nuestra provincia, de la UNTER, y que evaluaremos el viernes en un posterior congreso. Sabemos que han tenido otras reuniones. ¿Hace cuánto tiempo vienen tratando estos temas? Hace bastante tiempo venimos planteándolo, aunque solamente hemos tenido la reunión paritaria del 23 de enero en la que el, el Ministerio de Educación solo eh, se dedicó a escuchar cuáles eran los planteos de la gremial eh, y no nos hizo ninguna propuesta. Esta es la primera propuesta salarial que tenemos eh, en el año 2023 y esto nos pone eh, en, en la posición de tener que definir frente a esta propuesta qué hacer, cómo continuar según la definición que se tome en el Congreso recordemos que el 16 de diciembre eh, en un Congreso que se llevó precisamente a cabo aquí en el predio de un terseccional Viedma, definimos que si no teníamos una propuesta seria y que contemple nuestros pedidos el ciclo electivo corría riesgo de no inicio. Frente a esta nueva propuesta tenemos que ver cuál es la definición que tomamos en cada una de las asambleas para que después eh, la definición que tome el Congreso realmente sea el reflejo de lo que quiere la mayoría de las compañeras y compañeros de toda la provincia. ¿Creen que frente al año electoral tiene que ver, influye la respuesta del gobierno? Entendemos que el gobierno ha podido leer... Eh... ¿Cuáles son las necesidades de las trabajadoras y trabajadores? Eh, sí, también entendemos, porque no somos ingenuos ni ingenuos, que el, año, el hecho de que sea año electoral, por supuesto que influye eh, en, en esta composición de esta propuesta, que viene a darnos respuesta justamente ahora, previo a las elecciones, a algo que veníamos planteando hace mucho tiempo. También entendemos que hemos pasado varias elecciones en esta provincia y en el país, y nunca hemos podido avanzar el avance se da ahora, hace más de seis años que venimos con esta insistencia de que sea un acumulativo, también tiene que ver con la insistencia de parte del sindicato y que nunca abandonamos este planteo y con el frente sindical que hemos podido conformar con otros sindicatos estatales de la provincia que también llevamos, eh, tiramos para el mismo lado, digo, en esto de que sea acumulativo, entendemos que es dar un salto cualitativo en la forma de liquidar el salario de todas las trabajadoras y trabajadores de estatales de la provincia de Río Negro. ¿Puedo ir a encontranza ayer con otros gremios? Hemos estado en comunicación permanente antes de la paritaria, durante la paritaria y posterior a la paritaria también para poder evaluar, a ver qué veíamos eh, cada uno de los sindicatos, eh, cuáles eran los puntos eh, que nos unificaban, eh, en cuáles eh, íbamos, por, no por caminos diferentes, pero tenemos eh, cuestiones específicas cada uno de los sindicatos que también hemos planteado y hemos trabajado eh, y poder buscar los puntos de encuentro para poder continuar. Eh, en, la misma, en la misma lógica. Eh, sí, por supuesto, cada uno de nosotros tenemos nuestras formas de... de tomar las definiciones y nos regimos por el estatuto de cada uno de los sindicatos, más allá de que los planteos sean comunes y en conjuntos, nos ha pasado varias veces que hemos tomado determinaciones diferentes, porque bueno, las lecturas que se hacen de un lado y del otro no son las mismas, las evaluaciones no son las mismas, y eso también le da legitimidad a las decisiones que se tome eh, de cada uno de ellos. Aparte de las cuestiones salariales, ¿han tratado otras condiciones? Sí, pudimos plantear ayer eh, cuestiones edilicias de algunas escuelas. Hicimos un fuerte planteo también que tiene que ver con el rechazo a cierres de cargos que se han sufrido en distintas instituciones educativas de la provincia. Eh, casos muy puntuales que, de compañeras y compañeros que han titularizado y que se tenían que hacer cargo eh, en, en estos días y los cargos estaban cerrados. También hemos planteado cuestiones que tienen que ver con el salario familiar y la suba del tope del salario familiar lo que influye directamente en la ayuda escolar, teniendo en cuenta sobre todo cómo ha subido la canasta de útiles escolares en todo el país y en la Patagonia sabemos que todo nos, nos cuesta un poquito más. Eh, son varios los temas que hemos tratado y también poder ver la posibilidad de poder eh, seguir trabajando en todo lo que es política educativa para seguir avanzando en cuestiones que ya venían del 2022 y algunas del 2021 que estamos planteando y que por diferentes escenarios de conflicto que hemos vivido, nos han ido quedando eh, en la gatera esperando a volver a ser tratadas. Así que eh, esperamos cuál es la definición del viernes y seguramente en base a esa definición veremos cómo continuamos, si hay o no hay inicio del ciclo electivo 20, eh, 2023 y si seguimos trabajando o no seguimos trabajando en estas cuestiones de política educativa también. ¿Tienen próximas fechas de reuniones? Eh, no, no, eh, sí pedimos un cronograma de reuniones eh, con cada dirección de nivel y de cada modalidad porque entendemos que hay cuestiones para trabajar ahí, eh, pero no tenemos todavía un calendario sí el compromiso de empezar los primeros días de marzo a armar este cronograma y a poder eh, ver cuáles son los temas centrales, los más importantes para ir jerarquizándolos ir abordándolos y ir buscando la, las mejores respuestas para cada uno de ellos.